Giz e, asku dira, urte bakea Euskal presoak Euskal Herrian. Urteetan eta zultri munduan denegin ezetun den gatzka egoera mitzi, eta hemen artean, bakin goera justu bat ere egitzeko aukera berriak zabalegira Euskal Herrian. Gatzkaren handoriak askotareko handira, eta denak beharrite konten izan. Zein zionetan eta konten milion aurora egiteko, gatzkaren handorioz preso eta arrezkan dago erritarren egoeran arreka jartzea berrizkoa izan gara. Euskal herritik, unka kilometretara sakala maturak daude eta honet, ondorio larriak bakartza, bai prisoetan bizteratu dantzat, bai egin semei dantzat. Neen ikusten digu presoa iagaztioa unerriz pediz asku bideak respetatuak izatea. Euskal presoak, Euskal herriak zer. Nasotasun ikusten presoak, nira euskera. Bizi hausilako espetxe zigorra soku jatzen dut engurrien beragazioa eta kartsuna bezala laguzkien gizaskuniel guztien arra eskotua. Aldarkaten urai guntzea bat eman, eta gire ametan frantziar nintz euskambur gero horri urratxak eskatzeko hilatxaren humez hartzian hore eta herrinterian burutuko duen martxa ekin parte hartzeko gandigatuan ezatzen bizu dugu horrein eta herrinteri dako erritarri. Horreta doko, erriko duzu desberdin batik handa Berandik, zanandietik, kaputxo musikatik, nartza etalar. eta lar. Hago buztiet, iru dira. Nenina, Euskal Preso telizlegiak herrira Santa Clara plazatik abiakuko dena. Niorrena, mundagaren horretan mazaztik, barra zenusei altri naetan zutadea, ala berlako buri Eta iru horrena, aitzen herrira zutadea, Katalonia buri berbenetik, puntikatik. Iru zutadeak, egordik amaien argi dutxitan, amiatiko ira los tíaz y guardi que a nadie tal, es mal sería placer en el cartón. Cuando ven, el tímen no es de reña, ver eso que ven. ¡Anima tú, el Euskal Preso Act, Euskal Herriga. Dejando atrás un conflicto que se ha alargado demasiado, tanto en tiempo el sufrimiento, en los calerías se han abierto nuevas oportunidades para construir una situación de paz. El conflicto ha dejado consecuencias de todo tipo y todas deben ser solucionadas. En ese sentido y para avanzar en la solución, vemos necesario poner atención en la situación de los y las ciudadanas que a causa del conflicto están en prisión o en el exilio continúen dispersadas a punto de kilómetros de Euskal Herria, y eso tiene consecuencias muy graves, tanto para los y las propias presas como para sus familiares. Como primer paso creemos que es necesario respetar los derechos humanos básicos a los y las presas vascas, traer a Euskal Herria a todos los presos y presas vascas, dejar libres a los presos y presas con enfermedades graves, derogar las medidas que conllevan la cadena perpetua respetar todos los derechos humanos que les corresponden como personas. Con el fin de impulsar esta reivindicación y pedir a los Estados españoles y francés que den pasos, invitamos a todas y a todos los vecinos de Herereta a quien a participar en la movilización marcha desde los barrios a la plaza, que el próximo 18 de mayo se realizará en nuestro pueblo. Para llevar a cabo esta movilización se organizarán varias columnas desde diferentes barrios, desde Verán, Zamaldígue, Capuchinos, Larzábal, etcétera Todas las columnas se juntarán en tres puntos diferentes. La columna Euskal Proso de Talles La Vía Carrera, en Plaza Santa Clara. La columna Doctrina de CEN en la rotonda de la Verga la columna Aichel Herrera en la rotonda catalana situada en el barrio de Pantica. Estas tres columnas saldrán a las 11.45 de cada punto para juntarse a las 12 del mediodía en esta plaza de desmantería donde se realizarán diversos actos. Anímate y participa la columna Copiolijas. De mano Artean, Lorto Coglu. Es que